Difícil situación atraviesan vecinos del barrio Las Marías de Junín, luego de que el juez, en primera instancia, Jorge Cópola, falló en contra de las familias en una causa de usurpación. La situación del acceso a la vivienda en todo el país se ha ido recrudeciendo en los últimos meses, con importantes tomas como la de Moreno, que han sido reprimidas y las familias quedaron sin respuesta. En lo que respecta a este caso, las 40 familias construyeron sobre dos lotes abandonados que habían pertenecido a una cooperativa que hace varios años ha dejado de existir. Lucas Salas es uno de los referentes de los vecinos que se han organizado y nos cuenta cómo comenzó el uso del predio en el año 2013. Entonces, entre todos los vecinos fuimos haciendo de a poco, eh, acomodando el barrio, digamos, y, y bueno, y en realidad lo que es hoy eh, ya es un barrio, digamos. Las familias se han hecho escuchar. Luego de un juicio plegado de irregularidades, donde el mismo INAES reconoció que la cooperativa que reclama las tierras no tiene vigencia, realizaron actividades y marchas en los tribunales de la ciudad y preparan una muestra fotográfica para que la comunidad se interiorice sobre la realidad del barrio. La cercanía con la Laguna de Gómez y con barrios privados hacen suponer a los vecinos que detrás del fallo hay un interés por la venta de los terrenos para negocios inmobiliarios. Así lo cuenta Salas. Y se sabe que bueno que eh, uno no, no, no está al tanto de, del valor de estas tierras pero bueno está en un lugar eh, muy muy muy bueno eh, en lo que respecta a junín y demás enfrente tenemos un, un barrio privado que, que es el igü entonces eh, más que nada intereses eh, económicos más que nada de, de hacer sus negocios eh, eh, es lo que es lo que llevan a, a que esta gente haya manipulado y y haber logrado esto, y bueno pero la, la lucha sigue y bueno eh, los vecinos, eh, eh, por suerte, están todos unidos y, y luchamos por una causa justa, como siempre decimos. El fallo ha sido apelado y deberá resolver la Cámara Provincial. Mientras tanto, el derecho a la vivienda en nuestra ciudad parece que no es igual para todos. Reportó desde Junín, en la provincia de Buenos Aires, Radio Belgrano.